Su desembarco en el mundo del misterio tuvo lugar en 1974. Para entonces contaba ya con 60 años de edad. Detrás quedaba una extensa biografía pública y un secreto. Sus investigaciones sobre algunos de los enigmas más fascinantes del planeta. Nos estamos refiriendo a Charles Berlitz, un neoyorquino que nació en el seno de una adinerada familia que se extendía como una laureada dinastía. Fue culpa de Maximilian Berlitz, el bisabuelo de nuestro protagonista y el fundador de las escuelas Berlitz, hoy extendidas a decenas de países y que cuenta con 320 centros en todo el mundo. Antes de adentrarse en la senda del misterio Charles, era ya un afamado lingüista formado en la Universidad de Yale, uno de los 50 más importantes del planeta. Dominaba con soltura la escalofriante cifra de 30 idiomas. Esto le sirvió para acceder sin problemas a diversas fuentes documentales. A sacudió acudió para aquello sobre lo que tanto había oído hablar en aguas del Atlántico por donde navegaba a menudo. No era un rumor, era un hecho. Decenas de barcos y aviones habían desaparecido en la costa sudeste de los Estados Unidos, entre las Bahamas, Puerto Rico y Florida. Efectuó una recopilación de datos verdaderamente monumental. Investigó en compañía de un importante científico el doctor Mason Valentine. No encontró explicación a la desaparición en aquel lugar de un escuadrón de cinco aviones en 1945. Se habían desorientado por alguna extraña razón y su rastro se perdió. Del llamado vuelo 19 nunca más se supo. Miles de hombres participaron en la búsqueda de aquellos aviones. Nunca se recuperarían. También recopiló episodios de desapariciones de tripulaciones completas de barcos en alta mar y así hasta un total de más de mil casos a los que nadie había encontrado explicación. puso toda aquella documentación en orden y en 1974 vio la luz su libro El Triángulo de las Bermudas fue él el, el verdadero responsable de popularizar el término que definía a este entorno en el cual sucedían tantas y tantas cosas extrañas ese año su libro fue el noveno más vendido en el mundo, al año siguiente el séptimo y en 1976 el quinto así su obra sería una de las tres más vendidas de toda la década aún hoy se sigue reeditando traducido a 30 idiomas de su libro se han vendido más de 15 millones de ejemplares, es sin duda, la obra sobre misterios más vendida del siglo el veterano lingüista no abandonaría nunca su exploración sobre los mundos desconocidos Un año después de su enorme éxito publicaría el libro La Atlántida, el octavo continente. Esta obra sigue siendo referencia obligada para todo aquel que quiera documentarse sobre el supuesto continente perdido que se hallaría sumergido en aguas del Atlántico. Casi ejerciendo de visionario sospechó que precisamente muy cerca del Triángulo de las Bermudas deberían existir restos submarinos de una vieja civilización. Y de hecho, en los últimos años los descubrimientos arqueológicos parecen darle la razón. Gracias a Berlitz conocimos y redescubrimos algunos grandes misterios. Él fue el responsable en 1980 de la reinvestigación del supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell en 1947. Su libro sobre el asunto, el incidente, avivó la polémica que prosigue hasta el día de hoy. También fue el responsable de la investigación de un supuesto proyecto secreto llevado a cabo en 1943 por la Marina de los Estados Unidos. Consistía en hacer desaparecer un destructor del ejército. Su obra se tituló El experimento Filadelfia. Pero su gran búsqueda y pasión siguieron siendo las desapariciones inexplicables. Teorizó sobre la existencia de otros 12 enclaves geográficos en el planeta en donde se sucedían hechos similares a los ocurridos en las aguas del Atlántico. Fruto de esas pesquisas fueron dos libros más, Sin Rastro y El Triángulo del Dragón. Gracias a ello se dio fama universal a este tipo de misterios. De no haber sido por su aportación quizá nunca hubiéramos oído hablar con tanta insistencia del llamado Triángulo de las Bermudas.